¿Qué pasó? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Leerme el texto este de... Explicación de John Case A los intérpretes de la orquesta Que van a tocar Atlas Equipalitlis O no sé qué Sí, ensayo de orquesta Ensayo de orquesta de Fellini Sí, eso sí. ¿Puedes leer eso? Todo Joder, si es una cara Una cara a los cojones, tío Son cuatro páginas. Venga, va, venga, va. Lo, lo, porque tengo un programa que tras eh, que transforma la. voz en texto escrito. ¿El de Mac? Sí. Pero hace lo que le sale a los cojones, está guay. ¿Ah, sí? Sí. O sea.. Porque transforma el texto pero lo hace de cualquier manera, tío ¿Por qué? Tú necesitas Necesito qué? el texto necesitas el texto? Sí Pues joder, pues le sacamos una foto y te lo mando, tío ¿Puedes sacar una foto? Pues sí, dame un momento que busco algo con que hacer una foto, pero necesitas todo el texto. Pero son cuatro páginas. Eh... Yo creo que en leer tardaría cinco minutos. De la 96 ...a la noventa 99 y nueve medio... ...bueno, esos son cinco minutos, ¿no? ...sí, pero que el texto ese... ...te lo va, te lo va... ...no, no, pero está bien, si me lo mandas leído... ...está bien... ...te lo va a cambiar, ¿eh? pero bueno... ...vale... ...a ver, dale a Rec... ...Rec... ...ante todo quiero agradecerles el trabajo... ...que se han tomado con esta música... ...pero como todo, siempre se puede mejorar la situación y con gran número de gente creo que vale la pena que conozcan directamente lo que estaba haciendo cuando realicé esta obra Atras Eclipta Eclipticalis Dios. de forma que cuando es, es, esta noche la toquen puedan entregarse a la obra mejor que cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con ella antes de nada planteémonos no una cuestión musical sino la cuestión de cómo actuamos como seres humanos que somos, en una situación de concierto. Esta no es una pieza de teatro, sino más bien una pieza de música, y para lo que estamos aquí es para producir sonidos. A finales de las décadas de los 40 yo estaba bastante confuso y mejoré mi situación gracias a la muy afortunada circunstancia de estudiar budismo con Daishé Suzuki. Des, desde entonces he seguido mi interés en esta dirección. Básicamente, la idea de la filosofía Kago, que es central al budismo Zen, es que la creación está formada por unos seres como nosotros, que tenemos sentimientos, y otros seres como los sonidos o las piedras, que no tienen sentimientos. De hecho, cada uno de estos seres, desde el punto de vista budista, está en el centro del universo. De hecho, cuando se hace una conexión, o sea, cuando nos reímos de algo, hacemos algo con respecto al hecho de ser centro. Se podría decir que momentáneamente se ha perdido el propio centro. Podéis tener una situación más compatible con la intención de esta hora. Y puede que incluso consigáis una maravillosa situación social. Si mantenéis vuestros propios centros y cuando producís un sonido, no intentáis hacer salir el sonido ...de dentro de vosotros, sino más bien actuáis simplemente como intermediarios... ...que por medio de algo mágico podéis traer a la asistencia este sonido que tiene su propio centro. Bien, ¿qué tiene todo esto que ver con lo que acabo de oír de vuestro ensayo? Cuando Mr. Dúfalo, el director, os dio la libertad de, desp de desperezaros, o de relajaros, o de salir hay varias maneras de hacerlo si te desperezas, no te desperezas como un actor desperezate porque realmente te estás desperezando no porque creas que a alguien le va a parecer divertido sino porque debido a la larga duración de la obra tú no, tendrías, tú no podrías hacer otra cosa así cuando salgas, si sales intenta no distraerte a otros miembros de la orquesta simplemente sal y habrá refrescos para vosotros que podéis dar gracias a Dios por ellos y volver esto cuando os marchéis, hacerlo cuando tengáis una, una pausa en vuestra partitura. Me habéis dicho a algunos de vosotros que siendo un grupo tan numeroso es difícil conseguir cambiar las mentes de repente. Pero de nuevo me refer, me, eh, una referencia al budismo. A Buda se le preguntó si las cosas suceden gradualmente o suceden de repente. O sea, podemos nosotros cambiar nuestra, nuestras mentes de golpe o hemos de ser educados y persuadidos durante un periodo, un periodo de años. En algunos casos, las cosas ocurren lentamente, pero en otros rápidamente. Por ejemplo, si una semilla fuese a germinar rápidamente, no sería una semilla. Y si un relámpago ese lugar durante mucho tiempo, no sería un relámpago. A los seres humanos, Les es posible, más que a los perros y a muchos más que a los insectos, actuar noblemente y cambiar sus mentes. La ventaja de tener una actitud de multiplicidad de centros, los sonidos en los centros, la gente en sus centros, es que la gente no tendría la necesidad de dominar sobre otros. Aunque podamos no hacerlo, será mejor que en las circunstancias como la, como la de esta tarde podamos ser nosotros mismos. Casi 100 personas es... ...experimentando la actividad de hacer existir esta pieza... ...sin, to sin tomársela a chanza... ...y haciéndola lo mejor que podamos. No sólo habremos hecho algo por nosotros mismos... ...sino que habremos dado una imagen a un público... ...mucho más numeroso de lo que nosotros somos. Será como la acción de una piedra arrojada a un estanque Crecerán círculos y que se expanderán... ...y su efecto será bueno. Bien, ¿qué es lo más difícil de esta obra? ciertamente esos periodos en los que no hay nada que hacer daros cuenta que en vuestras propias vidas aparte de vuestros ensayos como músicos son más difíciles cuando parece que no hay nada que hacer si en esos momentos en los que no hay nada que hacer puedes concentrar tu atención y mantener tu curiosidad despierta habrás enriquecido tu vida mucho más que haciendo lo contrario por lo tanto, cuando no tengáis nada que hacer en vez de sentir el impulso de reíros de algo o de distraer a alguien usad vuestras facultades usad vuestros sentidos para oír Por ejemplo, ¿qué está ocurriendo? Y si estáis cansados de oír, os vuestros ojos para ver que ocurre. Pero no tratéis como lo hacen vuestras, na vuestras naciones de romper la baraja. Después de esto, si alguno de vosotros decide rebelarse en vez de ir en esta dirección que os estoy diciendo, no tendré ningún control. He, indicado, he intentado hacer una obra en la que es evidente que desde el director hasta el compositor, Todos han renunciado al control. No quiero actuar como un policía. Tenéis ahora una oportunidad de ser individuos a carta cabal y de estar en vuestro propio centro. Yo, supuesto, estaré encantado si lo hacéis notablemente. Noblemente, perdón. Eh... Vayamos ahora a la actividad de ser un ser humano. A la actividad de ser un humano que produce un sonido. Toda la experiencia acumulada desde hace años os hace creer que, habéis, que debéis dar algo de vuestra emoción al sonido. En cambio, en esta pieza, usando operaciones de azar para componer y tomando la posición de las notas de estrellas en, ma de estrellas en mapas de estrellas, he intentado renunciar a mis sentimientos sobre cómo la música debería ser o si cómo podríamos conse conseguir más expresión, dejando por el contrario que el sonido salga de sus propios centros. Tengo fe que si estos sonidos hacen eso, si se les permite hacer eso, conseguiremos algo que es maravilloso de oír. Durante un intermedio, uno de vosotros me preguntó si podríamos hacer sonidos con Crescendo y disminuyendo. Esas son simples ideas que nosotros nos formamos en nuestras mentes humanas de cosas que, cre que crecen o que gradualmente decrecen. Ese es el asunto. Pero yo creo que sería mucho mejor si dejamos que el sonido se haga a sí mismo. Cuando se llega a una situación extrema, creo que todavía no habéis llegado a ella en esta interpretación. Cuando tengáis, por ejemplo, eh, intentáis, por ejemplo, conseguir un sonido más piano de lo que nunca habéis hecho, ese sonido, gracias a la intensidad de vuestros esfuerzos por darlo piano, tendrá una variación dinámica e imprevisible Y no en un sentido excesivo, sino en un sentido que toman las, las venas, las hojas o los círculos... Pero hija -ha o hi Hayak, vale. Bueno, continúa como dos líneas anteriores. Un momento. Eh, a buscar un punto. Sí. Cuando intentáis, por ejemplo, conseguir un sonido más piano de lo que nunca habéis hecho, ese sonido, gracias a la intensidad de vuestro esfuerzo por darlo piano, tendrá una variación dinámica imprevisible. Y no en un sentido expresivo, sino en un sentido que toman las venas de las hojas o los círculos en el agua o en cualquier otra cosa que vamos a la naturaleza. Todas tienen esa variedad. No sé si me hago entender, lo intento. Eh, cuando hagáis un sonido piano, hacerlo tan piano que no estéis seguros de que vaya a sonar. No lo lancéis, no lo empujéis, simplemente dejarlo existir, dejarlo volar fuera de su nido y dejemos los que sean los pianos que nunca, que nunca los hayamos oído tan piano y por supuesto, cuando hagamos un sonido fuerte producido por otro no hagáis automáticamente su sonido piano menos piano si lo que vas a hacer es un sonido piano hazlo lo más piano que físicamente puedas y si lo vas a hacer fuerte, hazlo de tal manera que alguien salte del susto además de hacer la, la, la vida aburrida podemos llenarla de sorpresas y nos sorprende más eh, si, no la, si no la llenamos con nuestras intenciones sino que nos entre, eh, entregamos nosotros mismos a la, a la realización de nuestro trabajo así que eh, tenéis dos cosas a hacer en esta pieza, por un lado una gran parte del tiempo sin nada que hacer intentar aprender a hacerlo hermosamente y cuando hagáis sonidos hacerlo como digamos, eh, como dandoos miedo como si estuvierais en un bosque y no y no hubierais visto nunca antes un sonido así, y estaréis encantados de descubrirlo. Esta pieza no tiene ninguna de mis ideas ni ninguno de mis sentimientos dentro de ella, simplemente suena. Con respecto al ritmo, veamos qué ocurre. Permitidme que os diga que cuando el señor director dio paso a un nuevo sistema 1, 2, 3, 4 o 5, hubo rápidamente una acumulación de actividad por parte de toda la orquesta. Tomar una actitud mucho más refinada con respecto a la notación, examinarla más atentamente y veréis que no todos vosotros empezáis el mismo tiempo tras el cambio de sistema. Intentar distinguir detalles de distancia, hacer que os, que os podáis parar a observar la pieza de lo que podíamos llamar la actividad de un rebaño de ovejas, que sea la actividad de 86 personas que se han puesto de acuerdo. Prestar atención a aquellos detalles de dinámica y microtonalidad. Y por lo que respecta a la duración, si encontráis, por ejemplo, una serie de cinco sonidos cortos, no los toques regularmente 1, dos, 3, cuatro, 5. Intenta hacer que los espacios entre ellos, tan distintos como distintos son las distancias, piedras. Como si hubiera cinco sonidos en el espacio hubiera, y hubieran sido arrojadas allí. Dejemos que tengan su propio espacio en vez de descolocarlas a base de medidas. Si podemos, como seres humanos que somos, llegar a ser algo menos cerrados por lo que respecta a este asunto de las medidas, podremos avanzar un poco más hacia lo desconocido. ¿Ya está? Muy bien. No sé, no sé si vale. Sí, vale, vale, genial. Sí, sí. Muy bien. ¿Qué piensas? Joder. Pues... ¿Te vale para lo tuyo? Alguna cosa sí, pero no sé yo si soy tan... No sé yo si puedo no ejercer control. No. Claro. Supongo que demasiado ególatra. Ya, bueno, si sí es diferente, ¿no? Este... Este Me costaría, creo. Este es un anarquista total. Bueno, es más budista, ¿no? Por lo que dices. Sí, es... Pero bueno eso de que cada uno es independiente y tiene su que tiene que, que ser completamente responsable de lo que hace sin que nadie sin bueno, obviamente lo que pasa es que también joder habría que ver la partitura, sabes? O sea, vale, ser libre, ser tal, no sé qué, no riáis. Eh... Ya, son funcionarios que cobran. No, no le pongas sentimiento, solo déjalo ser y tal, pero tío, hay una partitura con notas, con tiempos, que te dice, bueno, sí. no los toques cuadrados, sino toca los más ya, de claro. tal. O sea, que a veces todos estos rollos es como una falsa libertad. ¿sabes? Ya, bueno, también es porque ellos están haciendo un trabajo y cómo lo pueden hacer. Es realmente, la partitura es ese texto también, ¿no? La partitura iba sobre los, las estrellas, la colocación de las estrellas. Sí, bueno, es lo que dice, que la ha hecho un poco como, pues eso, con operaciones de azar y el mapa de las estrellas, o sea, intentando no, no poner ningún tipo de, de intención compositiva, o sea, ningún ego en ella, ¿no?, ningún, y ningún mensaje, entonces, claro, no puedes interpretarla con ningún sentimiento, porque es que no hay ninguno puesto a la hora de componerla. Entonces te pide que seas lo más, pues, lo más tiempo posible, tocándolo, yo... Yo, yo. es interesante uh -huh. pero yo. no sé no sé si es posible yo. y vale bueno lo cual está bien dará muchas interpretaciones de la misma pieza claro. creo que eso, es, eso será lo más interesante uh -huh. bueno qué tal andas